Queridos amigos radio oyentes, les hablamos Michelle Mejía, Roberto López y Cadischa Tejado. Hoy hablaremos con... ¡La Oveja Dolly. Comentó, haremos una sesión de espiritismo para poder ir al pasado. Estamos haciendo la sesión y en unos minutos iremos al pasado. Acabamos de llegar a la granja de McDonald's Hola, ovejitas. Hola, amigos Queremos hacerte unas preguntas sobre tu familia y tu vida ¿Podemos? ¡Claro que sí! Vengan y entremos y conocerán a mis crías ¡Gracias! Bueno, ¿y cuándo te clonaron? Me clonaron el 5 de junio de 1996 Pero mi nacimiento no fue anunciado hasta 7 meses después ¿Por qué? porque todos sabían que mi nacimiento iba a ser controversial. Imagínate, el primer mamífero clonado. Al final no fui sacrificada, sino que tuve una enfermedad progresiva de pulmón. ¿Cuándo te moriste? Me morí el 14 de febrero de 2003 a mis 8 años. Y unos años anteriores a mi muerte, desarrollé una artritis terrible que no me dejaba caminar. ¿Quién fue el padre de tus hijos? Fui cruzada con un macho de la raza Welsh Mountain, una oveja macho muy linda. Yo soy de la raza Finn Dorsett. ¿Cuántas crías tuviste y cómo se llamaban? Tuve seis crías muy bellas. Primero fue Bonnie en 1998. Al año siguiente tuve Megis, Sally y Rosie. Y en el siguiente parto tuve Triguisos, Lucy, Darcy y Cotton. ¿Sabes de qué fuiste el resultado? Creo que fui resultado de una transferencia nuclear, de una célula donante a un óvulo no fecundado y anucleado. La célula de la que vengo era una célula ya diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto, la glándula mamaria, de un animal adulto de 6 años, lo cual suponía una novedad. Hasta ese momento se creía que solo se podía obtener clones de una célula embrionaria, es decir, no especializada. Fui el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias ¿Quiénes fueron tus creadores? Dos investigadores, Ian Wilmuth y Kate Campbell ¿Dónde fuiste clonada? Fui clonada en el Instituto Roslyn de Indimburgo, Escocia y viví siempre ahí Bueno, gracias, Oveja Dolly, por responder nuestras preguntas. De nada, no fue problema. Adiós, Oveja Dolly. Adiós, chicos. fue grandioso, ¿no creen? Claro, claro que, que fue, fue grandioso. grandioso. Bueno, nos despedimos, hasta la próxima. Adiós, radio oyentes. Adiós, Adiós nos, nos veremos en la próxima. próxima.